Lección 9. Ya. Ejercicio 15. 1. Marisa. Cuando tengo tiempo libre, me gusta pasar unos días en las montañas. Sobre todo en invierno, cuando hace frío y el cielo tiene ese color azul impresionante. Me encanta esquiar, respirar el aire fresco y limpio, y después me siento relajada, contenta, alegre. 2. Andrés. Odio el otoño. La lluvia me pone triste y aún más cuando estoy en la ciudad donde todo está oscuro, gris y hay mucha contaminación. Esto me da pena. La contaminación y la basura me dan rabia. Así que en la ciudad prefiero no salir. Me quedo en casa y veo la tele porque estoy depre. 3. Verónica. Vivo en Buenos Aires, una ciudad muy grande y ruidosa. Estoy harta de la ciudad y del tráfico. Siempre estoy estresada. Por eso cada estación me gusta salir de la ciudad e ir a la playa y allí me relajo en poco tiempo. A veces vamos después del trabajo y paseamos allí algunas horas. Cuatro. Bruno. Durante la semana trabajo 10 horas diarias. Así el fin de semana estoy muy cansado. Prefiero la primavera porque no hace tanto calor y puedo practicar muchos deportes. Cerca de mi casa hay un centro deportivo. Siempre me siento muy bien después de correr o jugar al tenis.